Bueno, eh, cada más importancia de la presentación en castell eh, bueno nos estamos acercando a la conclusión de la gira y cambiamos de tema respecto a los anteriores y hablaremos de salud mental en particular tenemos aquí Germán de serzaán que Sarxagam es una red de apoyo mutuo eh, hecha por personas disidentes del sistema psiquiátrico. Eh, presentaré ahora las motivaciones que nos han bueno yo presentaré las motivaciones que nos han llevado a tratar este tema pero quiero decir preliminariamente que espero no ser ofensiva por ninguna persona dado que soy consciente que eh, bueno que hasta ahora no, en, bueno que yo no he sido diagnosticada como neurodivergente en esta sociedad capacitivista que tenemos y que por lo tanto tengo privilegios que seguramente me obstaculan para ver bueno, la, hoy <risa> las opresiones que pueden ser su vida um, bueno, bueno dicho esto, eh, por parte de la fira hemos pensado que fuera importante empezar a, reflex a reflexionar y afrontar profundamente, profundamente el tema de la salud mental partimos del presupuesto que en la sociedad enferma del bienestar en la cual vivimos existe constitutivamente un malestar pero al mismo tiempo notamos que los, en los mismos entornos anti-autoritarios a menudo no consideramos la, transversal, la transversalidad de este problema, de este, de este asunto y, y no nos enfrentamos a ello. Por ejemplo, vemos que el estigma de la persona neurodegenerativa no existe solamente en el mundo capitalista donde más de la unidad de, de las noticias sobre salud mental de los medios son... Acomunadas a violencia y agresión y tienen una, una noción negativa Sino que también eh, en los mismos entornos antiterritarios sigue existiendo este este estigma Nos parece también que a menudo la manera en la cual nos relacionamos Es superficial y permeada de un, de un cierto buen rollismo eh, Que esto por una parte nos impide compartir, comprender y analizar profundamente eh, Las sensaciones que tenemos y por la otra parte deja aislada aquellas personas que están viviendo momentos más vulnerables las respuestas institucionales a, pro, a, este, a esta cosa la eh, respuesta institucional a la salud mental es la psiquiatrización mientras la respuesta por parte de los entornos auto, anti muchas veces no incluye una, una revisitación de propios privilegios y por lo tanto es una contestación dada con superioridad y paternalismo Bueno, nosotros queremos empezar a cuestionarnos todo esto con la perspectiva de cuidarnos y relacionarnos de manera más natural y, y sana por todas. Y por lo tanto dejamos la palabra a Germán. Gracias. Gracias. Bueno, pues hola. Eh, yo en día Germán y hablaré también de castellano porque me da una, una mica de vergoña hablar en catalán así a tanta gente. Y... Y bueno, primero agradecer agradecer a pues a la organización de la feria lanquista por, por el evento este tan bonito y, y en especial también pues a a Bernard, que ha sido como la persona que que ha facilitado más o menos que vengamos y también a Leo por alojarnos y, y bueno, primero decir que yo vengo del colectivo de la Chalchagan, que es una red de grupo de apoyo mutuo para personas de la psiquiatría, digamos y que yo también pues diré un poco la mía como que tampoco hablo en parte de todo el colectivo ni tampoco tengo por qué hacerlo y bueno, pues pues este el, el, el posicionamiento que tengo yo y la forma de hablar no es no es académica ni, ni quiero que lo sea entonces vengo parto desde ahí que el saber que tengo yo pues es más experiencial y de compartir con gente y algunas cosas que he leído más que más que académico y así de de ese tipo. Entonces, digamos que había planteado hacer este este evento digamos así entre entre tres o cuatro partes, que sería como explicar un poco de dónde vengo yo y y el colectivo en el que estoy, qué es lo que lo que hacemos y dónde surge y todo eso luego hacer como un, como un tallercito así de media hora y luego enfocar un poco el tema al, al movimiento este de... de, no sé, movimiento social alternativo, márgenes o como lo queramos llamar y cómo gestionamos el malestar dentro de estos movimientos si es que lo sabemos gestionar. Entonces, pues... Pues así el... Así digamos que yo vengo así de... He tenido un par de crisis así como con bastantes años en el centro, así como unos 15 años por en medio y han sido crisis relacionadas de una manera u otra con el tema del activismo y, y la política y pues no se ha sabido abordar en los círculos activistas o políticos este tema y por tanto pues he tenido que, que buscar otros recursos u otra gente para, para poder abordarlo entonces digamos que, que esto ha sido lo que a mí me ha, lo que a mí me motivó en su día para, para empezar a ver iniciativas que se hacían en cuanto a, en cuanto al movimiento de, de personas supervivientes digamos ¿no? digamos que la, la antipsiquiatría de los años 60 70 y 80 era más desde, desde gente desde gente pues o personas letradas digamos, decir algo y, y ahora pues el movimiento que se supone que se está creando es más de personas que hemos vivido en, en primera persona pues lo que es la, la institucional institucionalización de, del tema de la psiquiatría la psicología y, y toda la industria farmacológica que, que existen digamos que yo personalmente no pienso que esto sea una alternativa al sistema del sistema psiquiátrico estatal Pienso que, que es supervivencia, no pienso que es una alternativa porque lo que se está haciendo ya es una mierda de por sí. Por tanto, una alternativa puede ser campo o playa, pero no puede ser orca o silla eléctrica, por decir algo. Entonces pienso que, que es más una supervivencia que, que una alternativa en cuanto a lo que estamos intentando presentar y bueno, hace tiempo yo vivía en el Reino Unido y ahí montamos un, un grupo que se llama Icarus Project que es un proyecto así muy tocho de Estados Unidos de grupo de apoyo mutuo y ahí montamos un proyectito que tuvimos un tiempo y luego pues cuando vine a, cuando llegué a Cataluña pues empecé con el proyecto este de Charchagam que ya llevaba un tiempecito andando y digamos que el proyecto este de Charchagam surge de, de un colectivo que se, que se llamaba Asamblea de Majaras Ir a un colectivo de personas que estaban interesadas en el, el tema de la cicatrización ya por motivos experienciales digamos o, o, por, o por interés como un, como un interés más y ese colectivo se diluye y ahí se junta un montón de varias personas que, que querían hablar en un círculo íntimo digamos sobre sus experiencias de cicatrización. ...ya sean de, de medicación, de diagnóstico... ...de encierros en psiquiátricos o, o de todo el paquete... ...que suele pasar la mayoría de las veces... ...entonces pues digamos que, que ahí es donde surge... ...hace unos, unos tres años y pico... Y, ...y ahí pues empieza a haber digamos un, un interés de, de gente... ...que quería participar en, en los grupos... ...y entonces se hizo como, como una pequeña estructura... Para, para poder dar cabida a estos grupos y organizarnos más o menos. Y bueno, se intenta que la estructura sea lo menos sólida posible, porque bueno yo personalmente pienso que a veces hacemos la página web antes de hacer nada y que y creo que, que a veces es mejor ir poquito a poco y, y hacer las cosas más contentos. Y entonces pues eh, lo que hacemos es... como las personas que, que están en los grupos pues quedan de vez en cuando y hablan de lo que les está ocurriendo de lo que les ha pasado y se intentan buscar unas estrategias colectivas a, a lo que pueda suceder incluso pues desde gente que quiere dejar la medicación la gente que quiera hablar con, con la psiquiatra o el psiquiatra o, o gente que ...no quiere dejar de vivir en la casa de su familia... ...intentamos echar una mano o... ...y también hacemos hincapié en el cuidado cotidiano... ...o sea, no nos vale con juntarnos una vez a la semana... ...y diciendo mal que estamos y luego... ...a la semana siguiente venos otra vez y... ...sino que sea una cosa más cotidiana de si hay alguien... ...alguien que está encerrada en un psiquiátrico... ...pues ir a visitar a esa persona, incluso... ...si se puede hablar con la psiquiatra y si se puede hablar con la familia como como que sea algo más de, de un cuidado cotidiano que una asamblearitis, de, que creo que uno de los problemas que, que ocurre en los movimientos es que está muy separada de nuestra vida privada, de, de nuestra vida de reuniones o de asambleas o, o del activismo parcial o de fin de semana o, o como sea. Entonces, pues se intenta que sea como un un proceso así entonces como hay gente que estaba o está interesada pero no ha tenido las experiencias estas pues entonces creamos un, lo que le decimos el anillo que es como yo ahora por ejemplo antes estaba en el GAM ahora estoy en el anillo y lo que intentamos es dar apoyo de manera horizontal y sin y sin un y sin intentando que no haya una un poder del saber por delante del apoyo que damos pues a, a las necesidad que tenga el GAM y que también de alguna manera sea recíproco entonces ahí pues hay hay personas que son digamos trabajadoras del tema de la salud mental y pues intentamos que sea un diálogo y que no sea una imposición de su saber, entonces pues ahí hay por ejemplo personas que son psiquiatras y en un momento dado de un encierro pues pueden hablar, claro porque al final es es un, un título que tienes que te te posibilita hablar con otro psiquiatra para ver si pueden bajar la medicación a alguien, si pueden sacarlo, o para hablar con una familia o así, pues aunque le vayas a decir lo mismo, tiene más peso una persona que, pues que tiene un título y que tiene una experiencia y que te su batica blanca y todo el rollo. Entonces, pues, ahí hay unas cuantas personas y se supone que son bueno son personas afines, digamos, y la idea es elegir a la gente que hay en el anillo. O sea, como por experiencia vemos que la inclusividad y el inclusivismo de todo vale no funciona y entonces intentamos intentamos currar digamos con gente que queramos currar no con quien quiera currar con nosotras y si luego igual el punto de vista que tiene no no es, no es parecido no es similar si no confiamos en esa persona, o, o así y luego a, a partir de por ejemplo se hablaba mucho del, del tema de la medicación en las reuniones y lo que hicimos fue hacer grupos de estudio hicimos un par de grupos de estudio para estudiar ese tema o sea pues se hizo un grupo de estudio sobre sobre el tema de la medicación y se hizo otro grupo de estudio que, que era sobre sobre temas más teóricos de la, de la antipsiquiatría o de la o de la contrasicología y entonces pues ahí ...pues la gente fuimos cogiendo fuimos cogiendo conocimientos con el tema de la medicación... ...entonces la idea es que en cuanto salga algo bastante común en las reuniones que tenemos... ...en lugar de, de estar mareando todo el tiempo con eso, pues estudiarlo digamos en profundidad... ...entonces pues a raíz de un par de suicidios de gente próxima en Barcelona este año... Pues también estamos así y por la relación que tiene los suicidios con la, con el tema de, de la cicatrización pues hemos hecho también como un estamos haciendo como unos talleres internos en cuanto al, en cuanto al tema de suicidio porque pues es un estigma o sea no se habla del suicidio y bueno 10 personas suicidadas al, al día en el estado español y bueno pues ...es un tema que no se... ...no se habla nada... ...es la primera muerte... ...de adolescencia en Cataluña y así... ...entonces pues... ...también hicimos otro taller así... ...de relaciones... ...afectivos sexuales... ...desde... De, el diagnóstico digamos ¿no?... ...pues las... ...la... ...todos los prejuicios que hay... ...los estigmas... ...la sobredosis de televisión... ...de la persona esquizofrónica... ...coges la motosierra... ...y te revienta la casa... ...y cosas así... ...y todo lo que eso... ...imposibilita a veces... ...tener una relación con alguien porque haya una sobreprotección o, o haya un miedo o, o por toda la bueno, por toda la la desinformación a la que estamos expuestas digamos y también pues hacemos pues charralas como la que estoy haciendo hoy pues normalmente lo, lo intentamos hacer aleatorio que le cada vez una persona y algún tallertico así y luego también que ...que la gente... ...vayamos haciendo pues nuestra cuenta... ...que no tengamos que contar con el colectivo... ...para la cosa que hacemos... ...sino que vayamos un poco... ...cada una pues haciendo sus cositas... ...entonces el... ...esto es un poco como... ...cómo funcionamos... ...así a, a... grandes rasgos... ...normalmente... ...o sea, ha habido... ...veces que... ...ha habido... ...un pico de la hostia... ...y hemos sido... 20 personas... ...y otras veces que... ...son cinco personas... ...eso varía mucho y lo que intentamos es verlo como un proceso y ver que habrá momentos que haya más gente y momentos que hay menos. Hay momentos que, que en el colectivo, de repente, estamos todas jodidas por lo que sea, pues hay gente con mucha medicación o muchas personas ingresadas y luego, de repente, pues unos meses se, se alza un poco el otra vez la participación. no intentamos Por eso es lo de, la, lo de que se intenta que la estructura sea más o menos flexible, ¿no?, que no sea el rollo de mantener el colectivo por delante de todos, sino que vaya acorde a, a las vidas que, que tenemos. Y bueno, pues tenemos un como unas normas, digamos, para estar en, el, en los grupos, que las normas las vamos haciendo nosotras y es en plan de pues del, pues respetar, digamos, unas normas antiautoritarias, anarquistas y, y así e intentamos también que pues intentar ser flexibles también con lo que la gente pueda decir en una reunión y, y no y no ser así tan como ir tan al cuello con todo lo que diga alguien si alguien dice algo que, que no ha sido muy muy elaborado decirlo muy correcto pues intentamos hablar después de eso en lugar de expulsar a la persona a la reunión o lo que sea pues hacer como un poco así Y bueno, una de las cosas que está ocurriendo es el, el tema de la fagotización de los movimientos alternativos de, de lo que se llama... Yo no estoy muy de acuerdo con el término de salud mental porque no tengo todavía muy claro lo que es la salud, ni si, porque es ausencia de enfermedad no creo que eso exista. Y también con el término de enfermedad mental, pues tampoco es que estoy muy de acuerdo porque eso dice que hay algo mal en el cerebro cuando realmente eso lo que quita es cualquier cuestión social. Y bueno, pues pues ahí hay digamos prácticas de salud mental comunitarias, que yo personalmente estoy viendo un poco lo que se hace en algunas ciudades y en algunas comunidades del, del Estado español y, y me parece que, que es bastante... bastante cuestionable, por no decir algo peor. Y que normalmente se entiende, yo creo que es un proceso como lo que está ocurriendo con Podemos, creo que el, el tema de las alternativas, supuestas alternativas está pasando lo mismo. O sea, yo cojo a un psiquiatra y a 20 familias y a 20 personas diagnosticadas, las junto en una habitación, el psiquiatra dirige la orquesta y eso ahora le dicen ¿cómo es? Sí, pero tiene un nombre así muy guay, es como... Poli... ¿Cómo es? Terapia multifamiliar. Y claro, eso es un ahorro del estado de la hostia, porque esas 15 o 20 personas, pues deberían de... Bueno, si tuviese en una terapia más o menos bien, pues seguramente les, les vendría mejor pero claro, con un psiquiatra que los vea cada semana a 30 o 40 personas, pues mira que viene el ahorro que es, y eso es lo más pobre que hay. Luego también se está haciendo como una red de, de grupos de, de ayuda mutua, digamos, en, en Cataluña, y es... bueno, nosotros hemos escrito así algún algún escrito contra esto, y la peña se nos ha tirado un poco al cuello, pero bueno, lo que lo que viene a decir son grupos supuestamente autogestionados, pero en los cuales las directrices ya van dadas. O sea, ahí de repente ya tú no decides el funcionamiento de tu grupo, hay una persona que está designada por el por el, por el proyecto para que facilite toda la reunión en cuanto a un marco. Y entonces lo que una de la, una de las de los requisitos para participar en esos grupos es que seas una que seas una persona consciente del desarrollo de tu enfermedad o sea eso eso ahí ya niega todo lo político o sea si si algo no es debatible no puede ser político y si te están diciendo que ser, tengas que ser consciente del desarrollo de tu enfermedad y el desarrollo está el desarrollo de tu enfermedad ya está prefijado por, por una cosa en la que en la que es bastante en la que no creo pues es difícil que yo ahí vaya a tener un un procedimiento positivo digamos no y bueno estamos un poco intentando hacer un análisis de todo lo que está pasando con todo esto y bueno pues es un es un asunto bastante jodido porque porque no hay bueno es un poco lo que pasó con la reforma psiquiátrica hace ya unos años unas décadas pues lo que pasó fue que cerraron los supuestos manicomios pero ahora lo que hay es ...camisa de fuerza química, o sea, la gente que antes estaba en los manicomios... ...pues ahora está en su casa tomando un montón de medicación... ...y, y a veces pues incluso sin, sin poder ejercitar ningún ejercicio intelectual, digamos... ...o, o teniendo una movilidad reducida... ...y claro, eso eso es un, un problema, pero cuando vemos a alguien así lo que pensamos que supuestamente es el trastorno mental que tiene lo que estamos viendo en la medicación en su cuerpo entonces eso, eso es algo interesante, vamos y, y bueno, pues con el tema de la medicación digamos que hay gente que tiene o tenemos más crítica gente que menos gente que, que toma la medicación y le va bien gente que, que hemos hecho un, un exilio de la medicación e intentamos que comprender las diferentes a diferentes posiciones pero sin perder la, la visión crítica, digamos. Luego lo que tampoco hacemos es una cosa que nos llega mucho son demandas de gente en plan nos mandan un mail, mira que estoy tomando la sucanta medicación, qué puedo hacer, no sé qué. Nosotras no, no podemos ofrecer ese servicio porque no da primero porque no damos pa más y después porque mmm, no es bueno personalmente es una cosa que, que es bastante jodida porque al final se te conoce más o menos por esto y la peña pues te va contando cosas de gente cercana y son cosas que tocan y ya después puedes dar alguna reseña de, de algún libro o lo que sea pero pero digamos que hay una, una tendencia a, a preguntar por por procesos concretos de peña y así y, y a eso no llegamos lo que sí que animamos es pues que la gente venga al grupo de estudio, que empiecen otros procesos o, o otros proyectos o, o algo así. Y ahora, a nivel estatal, yo creo que, que estamos en un, en un buen punto. ¿no? Pues ahora hay un colectivo de, de peña de Madrid y de otros sitios que, que se llama Lo Común, que están así traduciendo bastantes textos del tema de psiquiatría Han surgido así como varios grupos de apoyo mutuo en Madrid y en otras y en otros sitios y bueno, yo creo que, que estamos está, el congreso este que hubo el año pasado en Madrid de, de Hearing Voices de gente que escucha voces pues eso yo creo que ha sido como un detonante para que también mucha peña se se espabile y, y se le haga caso al, al tema este que más o menos yo creo que que no se le hace mucho caso para o sea, yo creo que para la magnitud que tiene este problema en cuanto a la, en cuanto a la gente que hay medicada, institucionalizada en cuanto también a el, la vinculación que tiene con las personas presas, la vinculación que, o sea, en las cárceles muchísima gente está muy medicada la vinculación que tiene con los, con los centros de entrenamiento de extranjeros con los centros de menores, con, con todo el tema de la infancia, con el tema del TDA, yo creo que yo tengo mi, mi tesis sobre por qué no se le se le hace mucho bombo a eso pero bueno y el... y bueno, como una de las una de las cosas que que nos interesa, que ahí personalmente me interesa bastante es cómo podemos desarrollar desde nuestros colectivos un cuidado del yo le no, no he dicho malestar, pero como un cuidado de de cómo estamos, ¿no? Si alguien de repente Tiene un, una crisis de alucinaciones o de alguien vemos que está sin dormir muchos días y que está, digamos, desvariando un poco o si vemos que hay alguien que lleva en su casa mucho tiempo sin salir o llorando o, o así, ¿cómo podemos, digamos, gestionar de manera colectiva eso? Yo cuando digo de manera colectiva, quiero decir contando también con la persona que le, que le está ocurriendo. Creo que muchas veces de buenas intenciones está hecho el camino al infierno y, y creo que a veces ocurre eso mucho. O sea, la peñica que está alrededor de esa persona quiere, con toda la mejor intención y con el mejor corazón, quiere echar una mano con ese proceso pero de repente no se cuenta con esa persona y a veces lo que ocurre es que la persona no está bien, digamos, por la interacción que tiene con esas personas. Entonces yo creo que... Bueno, ya lo hablaremos más tarde, pero que una de las cosas más importantes es contar con la persona, asumir la realidad que está ahí viendo esa persona y, y desarrollarlo a partir de ahí todo el proceso. Y bueno... Y... Y había pensado si si os parece bien ahora como hacer así cinco o diez minuticos de si me queréis preguntar algo así respecto a esto y después pasamos al, al taller, si, si os parece bien. Sí. Pues gracias, la, la idea era que aunque las preguntas están formuladas en un sentido digamos individual, Creo que creo que eso es interesante también creo que aunque aunque la propuesta sea intentar gestionar el malestar de forma colectiva creo que creo que es interesante identificar el malestar en, en las diferentes personas y, y creo que que es bien también porque normalmente Algo que se suele hacer con esto del empoderamiento y todo esto es como si todo toda la capacidad de cambio está en el individuo y creo que es importante señalar lo que lo que a veces no deja cambiar y que y que no es por falta de voluntad o por falta de creo que a veces eh, cuando algunas personas digamos pasan por procesos bastante bastante dolorosos cuando esos tiempos pasan de un tiempo predeterminado o, o de un tiempo a veces hay como una prisa a que esa persona esté bien y, y hay unos factores pues sociales o sociales digamos y políticos que hacen que, que eso no pueda no pueda regenerarse con esa facilidad y creo que eso es algo algo interesante que va pensar. Pero bueno, la, la idea era que, que si queréis, si os ha venido hacia algo algo así que queréis compartir con este ejercicio o así como hablar de esto así un, un momentico uh, En nuestro grupo uh, hemos identificado que las cosas que te hacen sentir bien cuando estás bien como sea, com que implementan este buen estar molt semblants a coses que te fan sentir uh, millor quan estàs malament, no, no sé si m'enteneu, no? o sigui, si tu per estar bé vols pues, uh, fer exercici per deixar d'estar malament, pues, uh, també l'exercici te, te servirà, no? o sigui, com que hi havia mm, a pixar les mateixes coses doncs que ens ajuden a sentir millor estiguem bé o, o malament. No sé si alguien más quiere decir algo, o si no, pues... Bueno, en esto que has comentado antes del auto-bolcoz, en esto que que a veces son nuestros propios pensamientos lo que nos hacen sentir mal, y no tanto como las causas externas. Que a lo mejor no son tanto las causas externas, Como los pensamientos negativos que tiene uno mismo y también esto es importante porque ocurre esta situación y a veces no es tan real sino que lo hemos creado que esto es para reflexionar y bueno y también se si está mal compartir con gente afín hablar y poder expresarse poder en fin, pero sin, sin agobiar, pero bueno. ¡Listo! ¡Ven a estar Bueno, la risa de que estoy haciendo. Bueno, pues nada, hemos sacado más o menos esas Yo hombre poco La grita de poder, eh. Vale, pues Pues sí, yo creo que, que algo que coincide... Bueno, yo he hecho este taller dos veces, o sea que tampoco es que tenga aquí un, un rango de estudio de esto, pero que creo que sí que, que a veces lo que ocurre es que yo me he sorprendido de, de la diversidad de cosas que hay gente que le hacen bien y que a mí no me hacen para nada bien. Y creo que, que eso es interesante en cuanto a cuando supuestamente queremos ayudar a alguien y de repente lo que le estamos haciendo, el consejo que le estamos dando o lo que fuese, no le ayuda para nada a la otra persona, pero en cambio así nos sentimos mejor porque creemos que estamos ayudando. Entonces creo que es importante cuando queremos echarle una mano a alguien, ver por qué realmente le queremos echar la mano a otra persona. Si le queremos echar la mano porque esa persona nos importa y tenemos un compromiso con esa persona o porque le queremos echar la mano porque por sentirnos mejor nosotras o nosotros ya o sea, creo que es una cosa interesante para también intentar poner los límites o lo que hacemos y bueno como creo que sí que, que a veces son los pensamientos nuestros los que los que hacen que no queramos estar mejor Pero, pero esos pensamientos se estructuran respecto a unas vivencias también y se, y, se, y aparte los, los pensamientos que tenemos muchas veces se fomentan desde desde donde vivimos o sea es, tiene que ver mucho con, con el contexto en el social en el que vivimos y, y con mm, Sí, entonces pues, bueno, el... creo que una cosa interesante que se me ha decir antes, es que una cosa que intentamos hacer hacer el camp, es no hacer una jerarquización del sufrimiento, digamos, que creo que, que a veces no solemos ir con los temas de la locura, la persona que escucha voces o que… pero luego hay gente que tiene un sufrimiento cotidiano, también bastante bastante profundo y creo que que in... o sea que hay momentos que son más urgentes en determinadas en determinadas situaciones, pero creo que es importante como abordar el sufrimiento y este ejercicio un poco era también porque yo creo que cualquier momento, cualquier persona en un momento más o menos de bajón va sin ya tener un diagnóstico. Porque muchas cosas de las que ha respondido de estas de estas preguntas sobre todo la de cómo que no boicote estar mejor pueden puede ser síntomas de, de un diagnóstico y no sé si sabéis cómo funciona el tema de los diagnósticos pero hay como empezaron con 100 diagnósticos creo que en 1950 60 y, y ahora ahora hay del orden de 400 a 500 y pues hay diagnósticos muy, pues hasta hace poco la, la homosexualidad era un diagnóstico incluso se psiquiatrizaba o, o bueno pues ahí con el tema de la también hay un diagnóstico que es la disforia de género pues hay, hay también con el como también hay diagnósticos en cuanto a estar en contra de cosas o sea cada vez digamos van afinando más en eso y lo curioso es que es como un como un test, digamos. Entonces hay para cada diagnóstico ponte que hayan 10 síntomas. Que son como como te van preguntando. ¿Tiene ganas de, tiene ganas de estar sola? Sí, no. ¿Tiene ganas de ¿Tienes una higiene más o menos ¿Tienes una higiene más o menos decente, digamos, no sé cómo sería un normal o corriente? Pues sí, pues no. pues ¿Tienes pensamientos suicidios? Pues sí o no. ¿Los has tenido en los últimos 10 años? ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el tema de alimentación? ¿O si sales, si socializas, si estás mucho tiempo haciendo lo mismo, si te aburres, si no? Y normalmente, con que tengas tres o 4 de esos, de esos síntomas ya tienes un diagnóstico, pero es que esos esos síntomas se reflejan en muchos diagnósticos. Por tanto, lo que ocurre es que hay personas que en 10 años de psiquiatrisación tienen ahí toda la escalera de diagnósticos. O sea, gente que te dice, pues yo era... Y luego también el tema que hay de los diagnósticos con el género. A una, a una persona que que se define como chica, o se define como chica, pues pues tiene seguramente pues le van a decir que es esquizoafectiva y, y a una persona que se define como chico, pues le van a decir que que es bipolar. Pero a veces el, lo que le está ocurriendo a los dos es muy parecido. O enseguida la, una chica va al médico y le dan le dan antidepresivos mucho antes que a un chico o le, o le dicen que, que es una manía suya o, o lo que sea no como estos juegos también también tienen mucho que ver con la psiquiatización de hecho esta mañana cuando la compañera no me acuerdo quién de la mesa de aquí hablaba del, del tema de gen rojo ¿no? que eso fue el, el Vallejo nájera que es el padre de la psiquiatría pues este este hombre ...decía que, que había un porcentaje de la población del Estado español... ...que tenía un gen, que era el gen rojo... ...y que a ese porcentaje de la, de la población habría que exterminarla... ...y ese porcentaje eran eh, republicanos, anarquistas... ...o sea, gente que estaba no de acuerdo supuestamente con los valores... ...de, de Dios, Patria y Ley... Y, ...y esa gente, junto con las mujeres no deberían de estar en él el... entonces este, este señor pues estuvo mirando los campos de concentración de alemania colaboró con, con el tema de los campos de concentración de aquí y, y el tema de biopolítica pues orquestó que, que se matase un 20% de la población de aquí y al, y al final pues pues oye pues se, se hizo ¿no? y como creo que, que es interesante también ver que la familia de de este hombre como de una manera u otra siguen en poder o sea, su nieta es la presidenta del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola <risa> luego la otro nieto es pareja de la Paulina Rubio otra nieta es tan gran chef otra hija es ultra católica y escribe, y escribe libros de cómo convertirse a la iglesia y ser buena persona y trari tra o sea, que esta gente realmente no ha sido denunciada y, y de hecho pues pues todavía sigue, o sea la psiquiatría digamos que no ha dado un cambio para mí muy sustancial desde hace unos años o sea, si antes se hacía la lobotomía pues ahora se medica a la gente hasta un punto que es como una lobotomía digamos ¿no? Y bueno, pues... Ahora la, la idea era como ver un poco... Que... Claro, muchas veces es el tema de... ¿Cómo gestionamos estos nuestros colectivos? Pero yo creo que es interesante... Ver los factores... Que... Ver los factores que hacen... En nuestra, en nuestra realidad... Que... Que suframos las cosas de forma... De forma diferente como si sufre fuera como si... no sé, a mí se me ocurren unos unos factores que creo que, que uno es el, el cómo entendemos la, la lucha o cómo entendemos el tiempo en cuanto a la relación que tenemos para cambiar las cosas que, que no vemos que no nos propicia para... Para un para una vida digamos no como esa constante de frustración yo por lo que por lo que he visto sí que lleva a veces a, a estar pues pues estar mal digamos no luego también el, el tema de la del tener que interactuar con el mercado capitalista en mayor o menor medida en, en ciertos momentos de nuestra vida y luego el el sentirnos apartadas de los demás. O sea, es decir, pues... Yo puedo estar con... 10 personas que más o menos piensan como yo y las demás personas... O sea, el rollo este de... nosotras y ellas y, y la división tan grande que hay algunas veces entre... entre la gente dentro del movimiento y la gente de fuera. Entonces, a mí se me ocurría si... si se os ocurre aportar algo más a a estas a estas ideas, digamos. ¿Cuál era la pregunta de las ideas? ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, que... la pregunta es si haya si, si creemos que hay algún factor dentro de nuestro movimiento que que nos hace estar de manera diferente eh, sufrir, digamos, de manera diferente a la gente que no está dentro de nuestro movimiento como qué factores vemos que o sea, por ejemplo una, una persona que, que está en una precariedad Normalmente tiene muchos más factores que una persona que no está en precariedad. ¿Qué diferencia de nuestro sufrimiento, sufrimiento o la gente? Sí, como ¿qué, qué vemos en que en nuestro movimiento, vas a ver a diferente afuera.